7.6 de la frecuencia modulada. Vaya fin de semana exitoso el que nos eh, ha dejado en lo referente al deporte ubriqueño y en varias eh, disciplinas deportivas. Hoy haciendo un avance eh, de la información que analizaremos durante toda la semana. Lo primero nos vamos a quedar con el fútbol. El Ubriquión deportiva infantil ...en este caso... ...conseguía proclamarse campeón de Liga... ...del Grupo 6 de la Tercera Andaluza... ...tras pasar por encima del Olvera... ...aquí en casa en el último partido de Liga... ...por seis goles a cero... ...dependía de él mismo... ...dependía del Ubric Unión Deportiva... ...el llevarse ese título... ...y no desaprovechó la ocasión... ...por lo tanto... ...consigue... ...todo un hito histórico... ...este equipo infantil... ...que ahora va a jugar... ...la fase de ascenso... ...a la segunda Andaluza... ...hacía mucho tiempo que bueno, un equipo ubriqueño en estas categorías no dominaba de la manera que ha dominado esta temporada la Liga, su grupo, el Ubrico Unión Deportiva. Ahora habrá que ver si puede mantener ese mismo nivel cuando tenga que competir con los mejores equipos del resto de grupos. El Ubrico deportivo Infantil, que solo ha perdido un partido esta temporada y precisamente ese partido casi le cuesta también ese título liguero, pero se pudo rehacer el conjunto de Antonio Barragán, que ha dirigido esta temporada, y dirige y dirigirá durante casi el próximo mes a Antonio Barragán, y bueno, pues eh, conseguía darle la vuelta a la situación, aprovecharse de un empate a cero entre Alcalá del Valle y Olvera en su día, que eh, hizo que Lubrico Unión Deportiva recuperara el liderato y ya no lo abandonara. Ha sabido soportar la presión y ha terminado llevándose, como decimos, el título liguero. Es en el infantil. ¿Y en el señor qué le vamos a decir? Pues que ayer el Ubric Unión Deportiva conseguía una nueva victoria importantísima en Prado de Rey. Pero que se antoja corta para los méritos del Ubricuño Deportiva. 0 a 2. Ganó el equipo de Miguel Domínguez en un partido que si hubiera terminado 0 6, 0 7, no hubiera extrañado a nadie. El conjunto ubriqueño gozó de innumerables ocasiones, sobre todo en la primera mitad y bueno, pues se fue en ese periodo con una ventaja de 0 a 1, pudiendo haber seguido, como decimos, por 0 2, 0, 0 3 o incluso 0 4. En la segunda mitad ya no estuvo o no fue el juego tan brillante, pero siguió sucediendo eh, en este caso ocasiones, aunque no sería hasta el minuto 85 cuando conseguiría el 0 a dos el gol de la tranquilidad ayer de la sentencia. Álvaro y Raúl fueron los autores de los goles subriqueños. Sigue en esa primera posición, con dos puntos por encima delcalá del Valle, de Alcalá del Valle, que, por cierto, Eh, el conjunto alcalaino en esta jornada no falló jugaba el sábado ganó 2-1 al tarifa y ahora pues eh, con esa victoria es, se convierte en el segundo equipo en asegurarse el ascenso a la primera andaluza. Las otras dos plazas eh, pues las van a disputar o se la van a jugar entre Algeciras que eh, en este caso, tan, bueno, Algeciras no, Algeciras también tiene eh, asegurada también esa tercera posición, Algeciras B. Digamos que la cuarta plaza, la última plaza de ascenso, se la van a jugar eh, Tarifa, Lasalle y San Bernardo en la última jornada, en la que va a partir con ventaja Tarifa, que se mide a la divina pastora saluqueña en casa. Eh, lo tiene un poquillo más complicado Lasalle, que tendría que ganar a Lubric Unión Deportiva, con lo que se juega a Lubric Unión Deportiva, al título liguero, y también opciones matemáticas tiene... El conjunto de San Bernardo. Pero ya decimos, eh, quizás el que más claro lo tenga sea Tarifa, eh, y esperemos que sea así, que la Salle vaya con esa mentalidad a Ubrique, porque eh, el Ubrique Unión Deportiva necesita al menos un punto para proclamarse campeón de Liga. Recordar también que este fin de semana los equipos del Cabo, el Fercabe Cabucadete y el Cabo Infantil de segundo año, ganaron sus últimos choques eh, ligueros, con lo que han conseguido terminar eh, esta temporada como campeones de liga, de la liga regular, invictos, han, han pues, eh, logrado... Eh, la victorias en todos los partidos, tanta victorias como partidos disputados. Eso les va a permitir ser los anfitriones de la fase final que se va a jugar este fin de semana la de cadete y dentro de dos eh, fines de semana la de la categoría infantil. Y también buena actuación de los uriqueños en las eh, dos pruebas de ultrafondo que tuvieron lugar pasado fin de semana en la Transvulcaña, los cuatro ubriqueños eh, que participaron lograron eh, finalizar en este caso Francisco Pazo en la posición 115, Dani Romala 338, 339 para José Manuel Orellana y 502 para Juan de Dios Mateos Garcés, hablamos de posiciones de la general y todavía estamos trabajando en la configuración de los 101 kilómetros de, de ronda de todos los ubriqueños que participaron sobre todo en la prueba de marcha, en la de bici tuvimos eh, tres eh, ubriqueños Andrés Cintado Romero, vigésimo sexto Miguel Santos Orihuela en la posición 67 y Carlos Javier Arena Chacón en la 70. Ya, como decimos, iremos dando más información en estos próximos días. Sobre esto vamos a hablar en unos instantes. Antes de daros pasos a publicidad y enseguida volvemos. Décimo séptima ciclo deportiva Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo 20 de mayo las carreteras de la Sierra de Cádiz acogerán una de las marchas cicloturistas más atractivas de Andalucía.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 ...tienes problemas de salud a causa del sobrepeso... ...en el Bolario Centro Dietético encontrarás la solución... ...estamos en Paso del Prado número 44... ...con nuestra nutricionista Antonia Martín... ...licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia... ...quien le ayudará a conseguir su objetivo de forma sana... ...con eficaces resultados garantizados... ...además contamos con tratamientos corporales reductores... ...como presoterapia y electroestimulación... ...en el Bolario Centro Dietético contamos con láser de diodo... Con productos herbodietéticos, cosmética natural, protectores solares y semanalmente tenemos productos en oferta. el Herbolario Centro Dietético, pida su cita previa. Estamos en Paso del Prado 44, teléfono 659 28 65 39. Y esta semana en oferta, ampolla anticelulítica con crema reductora de regalo. En Ubrique Rodal Cash, el cash familiar líder en los mejores precios. Más de 3.000 referencias en alimentación para mayoristas, minoristas, particulares y empresas. Un proyecto moderno con grandes marcas y bajos precios. Líderes en carnicería y charcutería con productos de elaboración propia de máxima calidad y garantía. Rodal Cash, estamos en Peñón del Berrueco Parcela 1 Antiguo Lidl. Rodal Cash, nacemos de ti, crecemos contigo. ...cansada de un pelo encrespado y sin vida... ...no quieres perder tu onda natural... ...en los centros de estilismo Siroque... ...le ofrecemos en exclusiva... ...un tratamiento para alisar y cuidar su cabello... ...encinoterapia... ...una técnica que alisa tu cabello sin formol... ...con productos orgánicos... ...a base de enzimas y tanino... ...además nuevo ritual puntas abiertas... ...un tratamiento hidratante... ...para que sin cortar... ...te olvides de las puntas abiertas... ...en Siroque Estilistas hasta fin de junio... ...premiamos tu confianza con un 20% de descuento... ...en todos nuestros tratamientos... ...Siroque... ...estamos en Paso del Prado número 84... ...teléfono 956 46 07 47... ...y en Menil de Espidal número 3... ...teléfono 956 46 32 95... ...llámenos al móvil 655 81 84 98... ...Siroque...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 En Phone House ya tienes disponible el nuevo Huawei P20. Financialos sin intereses, ahora hasta 370 euros. Y además tienes una cámara 360 de regalo. Solo en Phone House tienes todas estas ventajas. Venga por el tuyo a Phone House Ubrique, Avenida de España 41, junto a la tertulia.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 ...para los mejores conciertos y eventos de este verano... ...y no olvides que puedes financiar tu viaje... ...con la tarjeta paz ...siempre con unas condiciones inmejorables... ...te informamos de nuestro circuito... ...para la Feria de Ubrique... ...en el que visitaremos Zaragoza... ...Albarracín, Teruel... ...el Monasterio de Piedra... ...Calatayud, Tarazona... ...y otras localidades aragonesas... ...alojamiento en el centro de Zaragoza... ...pensión completa excursiones diarias... ...con precio por persona de 368 euros... ...estas y otras eh, muchas ofertas... ...en Viajes Carrefour Ubrique... ...estamos en calle General Luque Arenas... ...número 4... ...teléfono 956 46 10 50... ...Viajes Carrefour... ...que va Paquetería de Lupe... ...en calle Fernando Gavilán número 12... ...junto al Polideportivo... ...abrimos de jueves a domingos...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 26 36 que va la lupe en calle fernando bavián número 12 junto al polideportivo Cinco y 50 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy con el resumen del fin de semana que paso obligatoriamente hoy por darle prioridad a lo que lograba el Ubrique Unión Deportiva Infantil el pasado sábado y es que se proclamaba campeón de liga del grupo 6 de la tercera andaluza algo pues que hacía bastante tiempo que no ocurría en nuestra localidad y sobre todo de la forma en lo que la ha hecho habiendo perdido tan solo un partido ...en toda la temporada... ...una liga que ha estado muy competida porque... ...aunque solo han perdido un partido... ...han tenido que esperar hasta la última jornada... ...para proclamarse campeones de liga... Y ...tenemos aquí a tres de sus componentes... ...tenemos Álvaro Coronel, buenas tardes... Buenas tardes. ...tenemos a David López, buenas tardes. buenas tardes... ...y tenemos a Francisco Yuzia, buenas tardes... Buenas tardes. ...lo primero, eh, campeones de liga eh, que se lograba el sábado... ...con esa victoria ante Olvera... ...y, y antes de nada... Mmm, Tengo constancia porque os vi y porque me han contado que la, eh, se celebró bastante no eh, la consecución de la Liga, ¿no? Sí, bastante uh -huh. se celebró. Uh -huh. ¿Qué hiciste y ¿Cómo, cómo fue esa celebración? Fue un poquito... Ruidosa, o sea, ruidosa al menos, ¿no? Ruidosa e intensa. Estuvimos... Uh -huh. <risa> con lo cose lo piddo por Turique ahí dando vales la bandera de Lurique tuvimos con, con la estrella Fue los cose pitando un uh -huh. bandera por la ventana uh -huh. eso, de eso deduzco que no sé si se alegraron más vuestros padres que vosotros, ¿no? Los vos más o menos <risa> <risa> Bueno, pues una una celebración más que merecida por esa gran, gran temporada que habéis hecho en la que, como decimos, tan solo habéis perdido un partido y precisamente ha sido Andalcala del Valle. Y no sé si para vosotros ha sido la, la mejor campaña desde que comenzasteis en esto de competir en, en, en el fútbol federado. Yo creo que sí, ¿no? Muy que bien. nunca hemos quedado primero. Hemos logrado una vez nada más llegar a, a, a, este, a este puesto. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que ha estado bastante bien uh -huh. También habéis peleado Bueno, eh, decir que esto he está en Liga Cuando había estado en Alevine Cuando había estado en Benjamine eh, También casi siempre había estado peleando Por los puestos altos ¿no? eh, Digamos que es una situación En la que ya estabais acostumbrados Al principio, en los primeros años Quedábamos poder pues, los últimos por abajo uh -huh. O sea que ya un año empezamos A quedar por arriba a ganar bueno No sé si si habéis llegado a jugar alguna fase de ascenso sí. sí, hemos llegado a jugar una fase de ascenso Que quedamos en Benjamín Segundos, creo Y después en alevín nos quitaron una liguilla de ascenso Por un calavera con el arco uh -huh. Y esta va a ser nuestra segunda liguilla de ascenso uh -huh. eh, Digamos que... Eh, una, bueno, eso va, os va a tener casi todo el mes de junio también ocupado Ahora vamos a entrar en eso Pero si os parece bien vamos a hablar de lo que ha sido este último partido Porque bueno... Se jugabais todo a una sola carta ante Olvera, un equipo del que, por cierto, no se fiabais mucho en el sentido de que ya habían patado con, con Alcalá del Valle, que es lo que os permitía a vosotros volver otra vez al, al liderato. Eh, entiendo que todo durante todas las semanas habéis estado trabajando a conciencia. ¿Cómo habéis preparado el partido? Hombre, hemos estado un poco nervioso a lo largo de la semana. Más nosotros que la he entrenado, claramente. Uh -huh. Pero ya al saber que nosotros... ...teníamos ganas de que llegara el partido... ...y que veníamos con la conciencia... ...de que teníamos solo que ganar... ...yo creo que ahora... ...el partido lo, lo preparamos bien. Uh -huh. En la <ríe> qué... portería estaba temblando... Uh -huh. ...no eh... tenía que hacer casinas... ...y cuando llegaba... Claro... Uh -huh. ...¿en qué aspecto sobre todo ha insistido... ...o ha insistido Modesto Barragán... Eh, ...Antonio Barragán durante esta semana? No, con es vosotros... Que... ...más en tema mental M que fría, otro... ...mente fría y... Que lo que hagamos por el equipo, siempre por el equipo, no para nosotros. Que imaginemos que es que un, un torneo, que hemos llegado a la final y que no nos pongamos nerviosos en todas las... Nos digo que fue que cuando entramos por la puerta del campo fútbol nos olvidáramos de todo lo que había pasado anteriormente, que lo afrontáramos como una final y que lo tendríamos que enfrentar como a comérnoslo al equipo, al contrario. ¿Y ese fue el planteamiento? como cómo, ¿Cómo planteasteis el partido? ¿Cómo se planteó desde...? Desde el comienzo. Nada más que empezar, empezamos y a los dos o tres minutos metí el primer gol y ya fue como un respiro, un alivio. Uh -huh. En el momento que metimos el primero ya el equipo afrentó bien el partido, estuvo más tranquilo y ya todo fue rodando. Uh -huh. Un primer cuarto de hora muy bueno, ¿no? Sí. Porque ya decimos, hasta el minuto, en el minuto 17 ya ibais ganando por tres goles a cero. Y no sé si esperabais más de, de Olvera. Hombre, sí. un poco más, pero... Eh. Yo... Oh. allí el partido estuvo bastante duro y eh, logramos ganar 2-1 pero no es, eh, yo esperaba más fallaron un y todo allí uh -huh. con el 1-0 perdiendo nosotros las cosas allí claramente estaban más complicadas porque allí la liga todavía estaba más estaba todos los equipos más, com, más comprimidos en la, uh -huh. la clasificación claro ahora en esta en esta última jornada solo vosotros y Alcalá se jugabais algo ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, bueno, entonces esa primera parte, como decimos, en el minuto 17 eh, Llegasteis al descanso con 3-0 eh, Pero tengo entendido que sí hubo más, más ocasiones Que no solo fueron estos tres goles, sino que pudiste Buah. incluso ampliarla, ¿no? Sí, yo creo que podríamos irnos al descanso con un 5-0, más o menos sí. uh -huh. Dominio, pásate por encima de, de Olvera La segunda parte ya, como se planteó, más tranquila a, a esperarlo ¿Esperabais al, algún tipo de reacción de ellos? No, no, espera, no. salimos normal como salimos en la primera parte. Hombre, claramente ha ido más tranquilo que la primera parte, pero y ya el entrenador Vera se llegó a Markilla diciendo eh pon menos tiempo a, al partido y acórtalo. Uh -huh. Entonces ya decidieron los dos entrenadores. A media hora pitó final de partido. ¿Qué, ¿Qué te entra por el cuerpo cuando cuando escuchas el pitido finalizado de casa de la liga? Un alivio. Uh -huh. Me Todo menos mal. Cuando tú piensas que todo el año, todo el año apretando, luchando para esto, dentro de una liga viene el cuerpo una adrenalina que cualquiera la siente. Uh -huh. Y la liga ya la podríamos haber ganado antes, pero hemos empatado unos cuantos partidos. Uh -huh. Yo yo lo concibo una cosa similar, digamos, por la presión que se mete uno mismo cuando ves que ha hecho una gran temporada y que se lo juega todo en, en, en el último partido como el que va a un examen, ¿no? prácticamente una cosa pues parecía claro cuando que... terminan el examen y sabes que has aprobado hace... oh, más o menos pues tiene que ser una, una cosa pues, es, lo, es lo complicado, ¿no? de porque hay, al fin y al cabo esto para disfrutar no mm. y no para, para meterse para meterse presión eh, título de liga que no sé si en algún momento ustedes os pasó por la cabeza que se os podía ir no digo en este último partido sino a lo largo de la temporada no hemos dejado varios puntos en campo muy tontos como fue Villamartín Gédula Nos dejamos puntos muy tontos ya que no rematamos los partidos, que uh -huh. es lo que nos faltó. Nos faltó rematar los partidos porque metíamos un gol y no metíamos dos tres, sino que nos quedamos en el 1-0. Y un fallo tonto nos metían en el empate y no podíamos remontar partido. Entonces nos hemos dejado puntos muy claves en campo muy tonto uh -huh. Y con Alcalá del Valle, ¿cómo que ha sido vuestro gran rival? ¿Cómo cómo ha ido la cosa? Por el primer partido, ahí un gol de rebote, otro bien tonto el tiro y... No sé lo que pasó y después ya Recuerdo, perdona, sí, ahora sí. Recuerdo que ese primer partido terminó con empate a 3, ¿no? Sí. Mhm. Uh -huh. el, el primer partido empatado en casa de esta liga. Uh -huh. Después ya allí pues nos robaron y todo y, <risa> y perdimos. ¿Cómo eso que lo robaron? Pues, explicarlo. Claramente una sí. la primera parte nos fuimos con un 2-0 de descanso, y íbamos ganando y después ya en la segunda parte empezaron ha presionado más arriba y cuando llegaban un poquito y eh, la mínima en el área se tiraron y dos penaltis se pusieron dos a uno y empezaron a fuerte y nos echaron una roga después uh -huh. Vamos, que, que fue una batalla, ¿no? la muere eh, sí, eh... la mujeres en, en la grada estaban allí gritando, insultando y todo y entonces nos apreciaron uh -huh. el partido y perdimos Ajá uh -huh. Otra, otra cosa, eh, eh, es muy diferente al Cala o ha sido muy diferente a vosotros? No, ha cambiado la forma de jugar, en cómo es el equipo. Eh, en forma de jugar sí, porque nosotros somos jugamos como un equipo, jugamos desde atrás adelante. El Arcalada solo tenía un centrocampista que era el que meneaba todo el campo, todo, todo el campo. Era el uh -huh. que lo meneaba todo. Tenía un extremo que era el que lo acompañaba y este en centrocampista y el extremo se meneaban ellos solos. En trompista tiraba de todos lados y también podía aprovechar eso. ¿Y digamos que eran jugadores también muy físicos? o Eran más físicos que, sí, que, se con, se se que en con el toque de balón. En los equipos de Alcalá, ¿no? Equipos de estos fuertes, ¿no? Correosos. Equipos físicos que son más de fuerza que de toque de balón. Uh -huh. Eh... Otra cuestión, eh, cuando comenzó la liga o cuando estabais preparando lo que iba a ser la temporada eh, ¿Teníais algún objetivo marcado? ¿Pensabais, eh, por ejemplo, el clasificarnos para los play de ascenso o incluso en, en pelear por la liga? ¿O eso ya se fue se fue fraguando con el paso de la jornada? Yo en esta liga no sabía qué íbamos a hacer porque con estos equipos nunca hemos jugado, hemos jugado uh -huh. más con los de R, por ahí. Con lo de la otra parte uh -huh. Nosotros siempre hemos estado jugando en la parte de R en vez de la de la sierra y ese año teníamos plantas más que de jugar y disfrutar, pero ya al paso de las jornadas viendo que ganábamos ganamos muy ganábamos al paso de las jornadas vimos que podíamos tener opciones mm. Hay un momento clave porque el, el comienzo de la liga digamos no es que fuera malo, pero en enlazaste tres empates consecutivos, uno del que habías estado hablando de, de Alcalá y, y no sé si entonces Eh todavía no se vislumbraba lo que lo que podía llegar no os co os costó coger el rodante en este inicio de liga, veíamos que cuando empatábamos los tres partidos seguidos veíamos que lo teníamos más oscuro uh -huh. más negro, pero cuando vimos que el arcará Orbera, perdía los partidos o empataban vimos que ya teníamos opciones de hacer algo, entonces seguíamos uh -huh. con los partidos iguales uh -huh. seguimos ganando hasta que ya nos pudimos primero y no se nos podía escapar esto. Claro, también fue a principio de Liga, eh, cuando hablabais pues de, de empates que se fueron puntos, no empates que no tenían que haber que haberse producido, que, que más o menos dejaste escapar los puntos, también coincidía con que era eso el, el principio de Liga, no que el equipo estaba todavía en construcción, aunque eh, entre comillas, porque en construcción lleváis jugando juntos eh, muchos años, supongo que ya se conoceréis casi todo de memoria, ¿no? y cuál el rol que tiene cada uno en el equipo, ¿no? Sí, claramente sí. Hombre, en Fútbol 11 un año, pero va a ir muy bien. Uh -huh. El 21 de octubre de 2017 ¿Os suena de algo esta fecha? ¿Qué... ¿Cuál? 21 de octubre de 2017 ¿Cuando, cuando juguemos el primer partido? No, no. Cuando ganaste 20-0 a a la escuela ah. de fútbol Paquete ah. Ah, sí. Pero sabe por qué? No, no lo destaco porque sean 20 goles Sino que fue el primero de 11 victorias consecutivas ¿11? De, que, que habéis tenido en, en, en Liga supongo que ahí es ya cuando ya se diste cuenta que este equipo podía dar podía dar un poco más ¿no? Sí. claramente mm. ahí ya llevaríamos una un puesto bueno en Liga y no mm. en plan, no sería, ya teníamos en mente y además era el partido el que venía y después de, de, de los tres empates esos consecutivos que, que os comento 3-3 con el Alcalá del Valle 1-1 con Gédula y 1-1 con Villamartín llegaba este de 20-0 a partir de ahí 1-11 Atlético San José 3-0 a Trebujena 0-4 a Puerto Serrano 14-0 al Jerez Veteranos B 0-5 a La Espera 0-3 a Arcos 3-0 Afición Jerezista Olvera 1-2 1-3 al Sierra de Cádiz 9-0 al Florida 3-2 al... Bueno, esa fue la derrota, hasta esa derrota hasta 3-2 fueron 11 consecutivas que fue el 3 de febrero Vamos, casi cuatro meses invisto, in ¿no? Ahí fue donde sin duda se, se fraguó Digamos que ese duelo grande, eh, esa derrota, ese eh, fue el duelo grande Porque, bueno, pues eh, a pesar de ser vuestra vuestra primera derrota eh, Y única de la temporada eh, Supuso un cambio importante porque ahí le dio la vuelta el Alcalá del Valle a la clasificación, ¿no? No, todavía íbamos primero nosotros, bueno pero... Fuimos a Trabuena y empatábamos allí también y ya fue. Como... Ah, que fue después nosotros de... Nosotros con cuatro puntos de ventaja a la liga uh -huh. y cuando llegamos a Alcala, si hubiera... Esa misma jornada, eh, vimos que lo teníamos... Si perdíamos, nos poníamos a un punto nada más, pero si ganábamos nos poníamos a siete. Sí, sí, sí. Esa misma jornada perdió Lorbera. ¿Qué pasó? Que al final Lorbera no se acercó y el que más el que más salió ganando fue el Alcala, acercándose a nosotros. Ajá. Uh -huh a ver, el único equipo que os tenía algo la verá ganado precisamente, el empate tampoco, el empate a punto nos valía y por eso es el tiempo que, que estuvo el equipo alcalaño ahí en la primera posición. Aparte de del Alcalá, qué otros equipos para ustedes han sido los los más fuertes de la categoría? El UEA claramente, pero en el primer partido Fue un equipo que nos perdió cuando iban 3-0 ganando, como que nos perdió el respeto, uh -huh. porque creían que con el 3-0 estábamos perdidos ya, que no teníamos forma de ganarle y cuando metimos el 3-1 no, no sabía lo que lo que se le venía encima <risa> cuando vino el 3-2, 3-3 ya no tenían forma de remontarlo uh -huh. El Güea, por, por lo que dice la clasificación, ¿no? El Güea ha sido uno de y ellos El Vera en el primer partido Ya están hecho... El Edula también ha sido duro. Y empatamos y aquí solo quedamos unos ceros. Uh -huh. eh, ¿Qué partido consideráis que ha sido el mejor de, del equipo y por qué? El de Trebujena, el, de, el, el de aquí Ubrique, aquí. en aquí en Ubrique, 13-0. Uh -huh. Ese partido fue mentalizados, de que teníamos que ganar Ciocic, sí, porque veníamos arriba muy juntos. Y, y el Trebujena había ganado dos o tres jornadas antes, había ganado, empatado con el Orbera, que era con el equipo que más o menos íbamos igualados. Ajá. Uh -huh. Nos fijamos en ellos y venían fuertes, pero vinieron aquí ubrique y al final, más que empezar, a metimos dos y al final el partido así fue rodando hasta que terminó 3-0. Uh -huh. Es decir, esperabais un partido más más competido y, y pasasteis por encima prácticamente del, del trebujena ¿Algún uh -huh. otro partido que tengáis ahí en el recuerdo, como Con el donde el equipo Fichan. le haya dado todo? Ficción Eres y Chan Eres, que aquí en Urique nos costó ganar 3-0. Después la tocaba mucho y allí nada más meted en 15 segundos y íbamos ya 1-0. Íbamos ganando ya 1-0 en el minuto 1 por fallo de ellos, de nosotros presionando y ellos fallaron un el to el toque de la defensa. Entonces nosotros marcamos primero. Y ese fue ahora tres semanas, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, ha sido la penúltima no, no, jornada no, no. Liga. Fuera. el, el mm. Penúltimo. El penúltimo partido de liga. ¿Cuáles han sido, digamos, los puntos fuertes del equipo este año? punto fuerte... ...por si hay alguno que destaca o, o es el equilibrio que hay... ...no, es que hay un equilibrio en el equipo que se nota un montón... ...que está... ...tanto como eh, atacamos todos, defendemos todos... ...y a hora de marcar Pablo Marasio... ...arriba... ...lleva 43 goles por ahí... Uh -huh. ...150 goles a favor y 19 en contra... ...son los mejores datos de la categoría... ...tanto en... en ...digamos en el aspecto ofensivo como en el... ...en el def defensivo... Esto dice mucho, ¿no? 150 goles es una burrada porque lo habían metido pues en en 28, en 28 partidos. Y fíjate que nos quitaron los goles de, del paquete, de eso cadució antes de 20, uh -huh. y allí le metimos 14 son 34, entonces como fue retirado de ese equipo, pues entonces ah, okay. no quitaron los goles que podían haber sido mucho mucho más todavía, ¿no? 84. Oye, y en defensa, que yo, ver, para mí lo más complicado sobre todo en estas categorías es mantener un, un orden defensivo como el que habéis mantenido, que solo habéis recibido 19 goles. Como te he dicho antes, defendemos como un bloque y atacamos como un bloque. Uh -huh. Tenemos un contraataque que como te cojas, te metes seguro y tenemos una defensa que es muy rápida. Uh -huh. Mira, nos han mandado un WhatsApp Eh, donde pues os mandan un saludo Por ganar la liga Y dicen que sois los mejores De parte de Javi Cabrera Ay, Del padre Cabrera oh, Bueno pues eh, ahí ese, ese mensaje para, para para este equipo Oye, ¿cómo, ¿cómo jugáis vosotros? ¿Cómo es el estilo de juego de este ubico Unión Deportiva? Tocadla mucho a tocar, a tocar. La Tocando se llega a la portería Se arriba ya Intentad meternos en la portería Tocando uh -huh. Aunque a veces más que nada los es que equipo como no hay como no hay un juego más laborado, han hecho equipo siempre de poner la línea en el fuera de juego, en el medio del campo y entonces tiene que meter tiene que intentar meterle corriendo. Eso sí, la, la velocidad, ¿no? Un equipo rápido sin duda en, en ese aspecto pues pues es bastante bastante peligroso. Y de cabeza también hemos metido un, unos cuantos goles. De balón para balón parado hemos me metido un montón también. Eso eso, eso es importante, ¿no? la, la estrategia sin duda, porque el, digamos que es lo que más cuesta, ¿no? sí. es lo que los que continuamente os machacan. Porque, Antonio, como en, ¿en qué aspecto insiste sobre todo? Se metió en mantener la cabeza. En los partidos, cuando van complicados los partidos 1-0, 2-0, mantener el físico y mantener la cabeza. Porque como pierda la cabeza, como nos pasó en Arcalá, por ejemplo, que vamos 2-0 ganando, en el momento que nos metieron el 2-1, en vez de mantener la cabeza... Perdimos el control del partido y al final lo que nos pasó uh -huh. se nos fue de las manos. La desconcentración, digamos, que, que os ha costado puntos, ¿no? Eh... menos. Uh -huh. Bueno, y ahora viene la hora de la verdad, ¿no? La, la fase de ascenso a esa segunda andaluza. ¿Cómo se presenta para vosotros? ¿Qué esperáis? Mucha presión. <risa> Porque es el primer año que tenemos, que yo veo que vamos más fuerte al ascenso uh -huh. Ya volamos un año y por poco pasamos la primera fase pero muy complicado, no no tiene nada de comparación con la liga. Y tampoco vamos a ir Guade en serio veí con la liga. Uh -huh. más. Son, son dos eliminatorias las que tenéis que, que superar y <risa> los equipos supongo que se van a encontrar de todo, ¿no? Uh -huh. Seguramente. Uh -huh. que, bueno, de primero jugaremos con uno dar, que no. haya sido segundo uh -huh. o tercero. Hasta la equipo de con, con niños de segundo ángulo que eran más físico no sé. ¿Conocéis? ¿Ustedes habéis llegado a jugar algún partido con equipos de otros grupos? ¿En pretemporada o, o durante no. Navidad? o no. Creo que nos jugamos no. una, jugamos un partido amistoso pretemporada con el Villamartín. Y mm. Pero no, de otras categorías no, de otros grupos no. Y bueno, eh, la cosa es que sí, sois campeones de liga, pero esto no, no ha terminado, no, no hay nada hecho... Y todavía os queda casi un mes más, de un mes más o, o más, de un mes de, de, de competición. La, de hecho, el sorteo, se supone que, que iba a ser mañana el sorteo, pero se pospuso para, para el siguiente martes, así que ya la vais que esperar. Físicamente, ¿cómo, ¿cómo llega el equipo a esta, a esta fase final, ¿no? a, a esta fase de ascenso? Yo creo que bien, ¿no? porque nosotros los lunes que entrenamos hacemos físico, entonces uh -huh. eso se en el campo, en la segunda parte sobre todo. No llegáis cansado. No, claramente no. La verdad que tenéis tampoco era para para estar muy muy cansado. También quisiera destacar antes de que nos despidamos eh, pues eh, hablábamos antes del tema del apartado goleador porque un, un componente vuestro Pablo Menacho ha terminado como Pichichi de la, de la categoría con 43 goles y bueno, y la cabeza de goleadores pues tenemos Carlos López con 21, Alejandro Román con 18, Manuel Benítez y Francisco yucia con 17 eh, goles eh, de 150 todo esto digamos que son se nota que han sido repartidos no hmm. eh... casi todo el equipo ha metido goles casi todo, casi todo el que ha ido convocado ahogado ha metido menos hmm. laterales que no suelen subir mucho uh -huh. Bueno, pues vamos, esto de, de la, la clasificación de goleadores es anecdótico, porque aquí lo que prima siempre es eh, el equipo, pero bueno, pues ya que están en esa clasificación, pues qué menos que comentarlo. No sé si queréis añadir algo más, yo por no. mi parte, no. si queréis mandar, yo qué sé, un agradecimiento a la afición que os ha estado siguiendo durante este año, bueno, agradecimiento y que os sigan apoyando en la fase de ascenso. Un agradecimiento bueno. a nuestro entrenador, que uh -huh. gracias a él ha sido todo esto, eres el culpable de todo quién iba a decir que nosotros desde hace 7 años que comemos pan con las manos iba a pasar y íbamos a ser campeones de liga. Uh -huh. Bueno, y, y lo que queda por venir, ¿no? no que será de. no, no, cuatro hasta bonile. Mhm. Uh -huh. Y lo que os queda por venir todavía, esperemos que este equipo pues siga así. Eh, estáis prácticamente los mismos, ¿no? Desde de, sí. desde que empezasteis, ¿no? ¿no? El mismo grupo. Sí, casi casi sí. todo. La única, supongo que el, el único momento no sé si si, si, si se Eh, cuando es de primero o de segundo año por ejemplo el año que viene ya pasáis a cadetes no hmm, cadete de primer año casi todo el equipo o, o, se, o se casi todo el equipo menos tres o cuatro niños uh -huh. que son de primer año también cadetes que van a hacer de segundo también se quedan en cadetes ajá claro uh -huh. pero ya decimos que el grupo que tenéis ahora pues eh, hay gente de, sobre todo de segundo y de, de, de segundo año que que ya la, que si se asciende el año que viene no vais a poder disfrutar de esa Esa no es una categoría pero bueno pues fíjate lo que lo que se, se puede lograr pues nada pues francisco sea pues álvaro y, y david y david que muchas gracias eh, que enhorabuena y nada pues esperemos verlos veros en otra celebración en, y ahora pues a pelear esa, esa fase de ascenso vale muchas gracias muchas gracias a ustedes Bueno, pues esta jornada nos dejaba estos marcadores en esta categoría Alcalá del Valle 2, Florida Club Deportivo 0 Gédula 2, Huea Sierra de Cádiz B2 eh, Atlético San José 1, Arcos B1 eh, Porto Senado, Atlético 6, Espera 7 Y Villamartín 4, Veteranos Jerez B0 Ubric Unión Deportiva Campeón de Liga con 73 puntos 71, Alcalá del Valle 64, Huea Sierra de Cádiz B 58, Olvera 57, Trebujena 50, Villamartín 42, Gédula Balompié y Arcos B 37, Espera ...35 Puerto Serrano... ...29 Afición Jerezista... ...22 Atlético San José... ...15 Florida Club Deportivo... ...y 7 veteranos eh, Jerez... ...pues dejamos ya la categoría infantil... ...nos van a permitir esa licencia... ...hoy se, se proclamaban el sábado campeón de liga... ...y era de derecho pues que hoy... ...abrieran nuestro programa... ...con, con el equipo infantil... ...pero obviamente... ...nuestra atención sobre todo estuvo... ...en el día de ayer... ...en, en Prado de Rey... ...no solo en Prado de Rey... ...también... En Alcalá del, del Valle Que está eh, curiosamente el mismo rival que en categoría infantil Bueno, que son los dos equipos que van a pelear Por ese eh, título liguero en la última jornada Vamos a hablar de ese partido de ayer Que se eh, disputó en el Municipal de Cuatro Vientos Y que terminó con victoria del Lubrique Unión Deportiva por cero goles a 2 Lo vamos a hacer con el portero del Lubrique Unión Deportiva Con Alberto Ruiz, que lo tenemos a otro lado del teléfono Alberto, buenas tardes Hola, buenas tardes, sí. Penúltimo capítulo de, de esta larga historia que, que está haciendo la Liga esta temporada, que esperemos que sea que, que termine con, con un final feliz. Y bueno, eh, ayer, Victoria, que os permite liderar la clasificación en la última jornada y lo más importante, que todo dependa de vosotros en ese último partido, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que ayer era un parte muy importante porque... Era un derby y sabemos que, bueno, los compañeros ya me comentaron que en esos partidos puede pasar cualquier cosa. Eh, hicimos un buen partido, ganamos, nos llevamos a puntos y ahora hay que pensar en el partido de que queda que eh, para finalizar temporada de la misma manera posible, que es quedando campeones. Uh -huh. No os fiabais mucho del, del juventud de Prado del Rey, pero finalmente no resistió resistió mucho y parece mentira eh, que, que el partido de ayer terminara solo con un 0-2, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que partido lo tuvimos controlado en todo momento y ellos la verdad es que propusieron bastante poco, pero sabíamos que con un resultado tan ajustado como era el 0-1, hasta que hasta final del partido en cualquier lugar no podían complicarnos la vida. Mm. De todas formas, fuimos superiores en todo momento a mí ni me llegaron a puerta, la verdad, y tuvimos muchísimas ocasiones que podemos haber quedado un Vamos, de 0-4 para arriba uh -huh. Claro, el problema de Digamos, de partido como el de ayer No solo es que se pudiera temer Al rival, ¿no? Por lo demostrado en estos últimos años Sino también al, al terreno De juego, un campo muy pequeño Y que para nada favorece El juego que quiere proponer el, el equipo, ¿no? Hombre, claro que no Nosotros tenemos otro tipo de juego Y sabíamos que íbamos a sufrir un poco Que a lo mejor ellos En algunas jugadas, los balones aéreos balones arriba, pues pueden cazar alguna, pero de todas formas defensivamente estuvimos muy correcto y no sufrimos en ningún momento. ¿Cuál, cuál era la idea de, de inicio del, del equipo? ¿Qué, que, ¿Cómo se planteó el, el partido de ayer? Bueno, el partido se planteó en los primeros minutos como hacemos todo los partidos, defensivamente sólidos, mostrando la sólida y defensiva buena y que arriba puedan materializar las más las máximas posibles, que sabemos que vamos a tener muchas, porque que ahora iban a dejar algunos espacios conforme iba pasando el partido. Así que en eso se pasó los primeros minutos, ya después de la expulsión que recibieron ellos, pues más que salió el partido, más ocasiones íbamos a tener. Claro, nosotros hemos hablado muchas veces de que, claro, la Liga se está haciendo larga, y que ya, pues, eh, las piernas van notando, ¿no?, la acumulación de partidos, pero muchas veces a mí me da la impresión que los rivales lo notan mucho más que vosotros, ¿eh? Sí, bueno, aquí en estas categorías hay una... Una liga tan larga, al final no tanto los partidos. Como tú no estás enchufado y físicamente bien durante toda la temporada, final acaba no sufriendo. Y yo creo que en eso no somos los únicos, que llegamos justo a final de liga, pero que también hay que contar que los demás equipos también van a llegar muy limitados. Uh -huh. Sobre todo ayer que, que el equipo entró muy enchufado en esa primera parte, muy buena primera parte del equipo, eh, tuvo ocasiones, pero casi desde el primer minuto, eh, Fran la tuvo muy clara en ese libro indirecto, que, que, que finalmente lo mandó a las nubes eh, aníbal peluca con ese tiro desde el centro del campo que eh, bueno que dio en el larguero que al, al, algunos alguien del público algunos del público pues eh, pe, pensaron que cast al balón había entrado pero bueno nos daba la sensación de que, de que el balón no quería entrar bien ¿eh? no la verdad es que no pero hay que quedarse con lo importante que, que venimos haciendo muy buenas primeras partes desde tal sal luca haciendo una buena primera parte ayer también Y es algo que estamos corriendo conforme a los principios temporada que al lo mejor hacemos buenas primeras partes, pero segunda no, primera no y segunda bien. Ahora la verdad es que tenemos, estamos teniendo más regularidad durante los partidos y hoy ha claramente que tuvimos en La primera parte muy clara y en la segunda más clara todavía. Mm. Lo importante es que aunque el gol no llegara, el equipo no se le vio ponerse nervioso. Supongo que también el, el gol de Álvaro a, ayudaría mucho a esto, ¿no? Sí, totalmente. El gol de Álvaro fue fundamental porque... Pasa como de parte de la semana pasada, te tranquiliza mucho juegas con más tranquilidad y con más tortura en el campo de juego, pero no hay que confiarse porque estoy aquí por lo que dice, te pueden, me pongo una jugada aislada. Uh -huh. eh, la segunda parte quizás no fue tan tan brillante no como en la primera, pero seguiste generando muchas ocasiones y, y sin embargo ya se empezó a ver algo nervioso, no viendo que no llegaba el gol de la sentencia. No sé si... Si fue mmm, fue lo que ocurrió realmente. Sí, bueno, es normal porque cuando la pelota no entra uno le sienta ansiedad de que quiere cerrar el partido porque es lo más lo mejor, pero, pero bueno, de todas formas seguimos seguimos produciendo ocasiones y el equipo en ningún momento mmm, se le vio que dudara de lo que estaba haciendo sino simplemente uh -huh. arme un en el décimo arriba pero por esa ansiedad solamente no, la incertidumbre de, también de, de un resultado tan corto y un campo tan pequeño en cualquier rebote cualquier rechazo o cualquier despie eh, pues le podría le podía dar la, a las a, al equipo rival pero sin embargo como decimos raúl aguafil consiguió el gol que dio la tranquilidad del 0 -2, eh, a 2 a 5 minutos del final y los tres puntos y ya pues todo se decidirá el próximo domingo no Sí, el próximo domingo ya se va a decidir todo y es muy importante que tengamos confianza en lo que vamos a hacer y que seguro que si hacemos lo que venimos haciendo durante toda la temporada no va a haber ningún problema y también que la gente puede vaya al campo y anime que esté siendo la parte fundamental del ascenso y del posible campeonato de liga. Oye, de, de eso no se podríais quejar ayer porque chapó a los, a los rubriqueños en Prado donde fueron una abrumadora mayoría en la grada, ¿eh? totalmente, no nos podemos quejar en ningún momento de la temporada, nos han acompañado a cualquier lado que hemos ido, a veces más a veces menos, según la circunstancia y los desplazamientos, pero siempre hemos estado apoyados y también por las redes sociales alguien por eso chapó, no podemos quedarnos y al revés estamos muy agradecidos, le damos una parte muy importante del ascenso y del posible campeonato a ellos uh -huh. Otra cuestión que quería quería comentar, Alberto, cuando el equipo eh, en, bueno jugaba, o, o lo vimos eh, ayer jugando al toque Se veía esa superioridad que, que tenía sobre rival Siendo un grupo privilegiado en este aspecto eh, Pues eh, con jugadores dotados eh, técnicamente bastante bien eh, Extraña que a veces no, no lo explotéis más, ¿no? y sí, bueno, es algo que quizás pecamos en ello, Pero también está justificado porque En eh, esta categoría a veces todo los campos que lo encuentra Por rival, pues puedes correr mucho riesgos que ¿Por no quieres arriesgarte? Y a mí personalmente me gusta mucho ese estilo de juego, de jugar que sé que el equipo tiene calidad de sobra para pa hacerlo, pero hay que adaptarse a las de estas categorías y ya a lo mejor la temporada que viene pues el equipo puede jugar de otra forma más adecuada a, a sus intereses. Claro, no siempre, no siempre los permite y aquí tamp tampoco os puede uno pecar de pardillo en ese aspecto, de intentar hacer un, un juego vistoso y que finalmente os, os cueste los puntos, ¿no? Claro, Daniel. Es que la la base de este de un juego así es que hay que trabajarla mucho y que si no se trabaja día a día los entrenamientos al final va a cometer errores que involuntariamente entonces es no, mejor no arriesgar a jugar a un juego más directo y más sencillo uh -huh. que arrieste a a perder los partidos tontamente. Uh -huh. Bueno, pues esta Liga que va a ser peleada hasta el final, eh, no va a ser fácil la última jornada porque vaya partidito que nos espera el domingo, por cierto, eh, la hora 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, digo vaya partido porque la Salles se juega al ascenso, aunque lo tiene difícil, no depende de ella misma, eh, pero bueno, un equipo castado casi toda la temporada metido ahí en los primeros puestos, pues eh, supongo que va a ir también a darlo todo el, el domingo al Barbadillo, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que, que las hay un, un equipo que viene a jugárselo todo y no tenemos que confiarnos y bueno, esta final de liga no era el deseado la verdad porque me gustaría llegar con todo eso, pero mm. hay que reconocer que los equipos que nos siguen estos, han hecho un final de temporada espectacular como el Alcalá o el Algeciras. Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias Y no confiamos contra la sabe que venía a aquí a morir ¿Qué rival eh, os esperáis aquí? A vosotros vale un empate ¿Tú cómo crees que vendrá la Salle aquí? Hombre, mmm, viéndolo cómo está la clasificación La Salle tendrá que venir a atacar A jugar solo todo, a su última baza Y como todo eso no dependen de ellos mismos Pero mmm, van a jugar solo todo Nosotros, mmm, mucho menos, tenemos que no atrás Tenemos que jugar como venimos haciendo Y si lo hacemos bien Y con confianza ...no va a haber ningún problema en el Perú. Bueno, pase lo que pase... Eh, ...en esta última jornada... ...lo que sí parece claro... ...es que vas a terminar con el portero menos goleado... ...de la categoría, Alberto. Sí, bueno, es eh, una suerte... ...también está acompañado de unos buenos compañeros... ...que hace un buen trabajo defensivo... ...y eso es reflejo de lo que ha sido la temporada... ...de todos los partidos que hemos empatado... ...un empate a cero... ...los resultados con un portero a cero... ...nos han dado muchos puntos que ahora se agradecen, entonces mm. yo creo que es una faceta del equipo que hay que destacar hay que, y que hay que elogiarla ¿Has disfrutado esta temporada con, con tu nuevo equipo? ¿Esperabas otra cosa? ¿O has encontrado lo, o, lo que sabías que te ibas a encontrar? Sinceramente me quedé sorprendido por por cómo se pudo el fútbol en Ubrique en esta categoría. Y desde fuera yo apoyé a este equipo cuando era más joven uh -huh. y no, no no era consciente de, de la trascendencia que tiene el fútbol senior en Ubrique. Ahora pues me ha sorprendido también la calidad del grupo, que no no, estaba, no era consciente tampoco de que iba a ser tan buena la temporada y pues, eso estoy muy agradecido porque me han hecho a mí que soy como futbolista. Uh -huh. Está claro que eh, Ubrique necesitaba una, una cosa como esta. Son muchos años en los que él... El fútbol eh, señor estuvo pues, bueno, muchos, han sido años en los que no hubo fútbol señor en Ubrique en competiciones provinciales eh, y este equipo pues ha, ha vuelto digamos a, a crear algo de ilusión en los aficionados y, y bueno sobre todo teniendo en cuenta de, de esa posibilidad de que um, se puedan presenciar partidos como el del próximo domingo ¿eh? claro sabemos que en Ubrique el fútbol siempre se ha de una manera especial que tiene una trascendencia fundamental en en la vida de los lubriqueños, y yo creo que una entidad como Lubrique, una deportiva, necesitara este ascenso, un, un hecho así, para que para que la gente se volviera a reenganchar en, uh -huh. en todo el fútbol, porque es verdad que la temporada pasada y estos últimos año que no había resultados tan buenos hay un poquito más de dejadero, y este año estamos viendo cómo la gente se está volcando se está ilusionando, y ya para la próxima campaña seguramente será mejor. Ajá. Uh -huh. Pues eso es lo mejor, que parece que la gente se vuelva a ilusionar Vuelva a tener ganas de ir al Barbadillo A ver al equipo de su pueblo Y más si lo están haciendo tan bien como, como esta temporada Alberto, lo vamos a dejar aquí Y como siempre, darte las gracias por habernos atendido Gracias por tu amabilidad Y la enhorabuena por esa victoria de ayer Y bueno, los mayores ánimos del mundo Que, que os podáis imaginar para este próximo domingo eh, El Barbadillo tiene que ser una olla Porque, bueno, podemos ver ver, o, o se puede hacer historia con la consecución de, de ese título liguero y estamos seguros de que se vaya a dejar el, el alma en ello ¿eh? Eh, Muchas gracias Alberto Muchas gracias a vosotros por el apoyo durante toda la temporada Un saludo. Un abrazo, hasta luego La verdad es que va a tener todos los ingredientes eh, para ver un gran espectáculo Eh, en el sentido de, de ambiente no el Ambiente que se puede crear en el Barbadillo Que hacía mucho tiempo Estamos seguros que no se vivía eh, En Ubrique Hubo un partido eh, De infarto recuerdo En el que sí pudimos ver un ambiente espectacular Que fue el, el, aquel primer eh, Enfrentamiento Al Jerez Deportivo Fútbol Club si, si lo recuerdan que terminó con aquellos lamentables incidentes eh, Sí se vio allí mucha gente Muchos niños y esperemos bueno pues Que o ...mejor que aquella ocasión... ...sin duda la de este domingo por lo que hay en juego... Eh, ...y también pues puede servir de reconocimiento al equipo... ...por la gran temporada que, que ha hecho... ...ahora vamos a repasar los números... ...antes de esa última jornada... ...antes nos quedamos con los resultados... ...de esta trigésimo eh, tercera jornada... ...en la segunda andaluza... ...fueron los siguientes... ...Alma de África 0, Facinas 0... ...Divina Pastora Saluqueña 3, Puerto Real 3... Alcalá del Valle 2, Tarifa 1, Lasalle 2, Rivera 0, eh, Atlético Saluqueño B3, Barbate 3, San Bernardo 2, Los Cortijillos 1 y Algeciras B6, Club Deportivo Medina Balompié 0. Líder a falta de una jornada, Lubric Unión Deportiva con 72 puntos, 70 tiene el Alcalá del Valle, 68 Algeciras B, 65 Tarifa, 64 Lasalle, 63 San Bernardo, 55 Puerto Real, ...46, Medina Balompié... Eh, ...43, Los Cortijillos... ...38, Juventud de Prado de Rey... ...37, Espera... ...35, Divina Pastora Saluqueña... ...32, Barbati Facinas... ...31, Atlético Saluqueño B... ...27, Rivera... ...y 19, Alma de África... ...otro descenso... ...que eh, en este caso se eh, confirma... ...es el de... Eh, ...el conjunto de Rivera... Eh, ...Club Deportivo... ...que eh, bueno pues... ...con la derrota... Eh, en casa, en Puerto Real Ante la Salle y ese puntito que Consigía el, el Atlético Sanluqueño B, pues eh, Quedaba condenado al descenso A la tercera andaluza, descienden por lo tanto Rivera y Alma de África eh, Y Federico Mayo, bueno, este equipo desapareció Era obvio que era uno de los eh, Que iba a iba a descender Y estaba descendido Ya de por hecho eh, Por arriba, ¿cómo tenemos la cosa? Ubric Unión Deportiva, 72 puntos Eh, eh, ya ascendido, al igual que la Alcalá del Valle, que con la victoria del sábado conseguía también a, ascender eh, con 70 puntos, 68, Algeciras B, también eh, se eh, ha conseguido ya el ascenso matemático, son tres equipos ya de primera andaluza, y ahora la cuarta plaza de ascenso se le van a jugar tres equipos, Tarifa, Lasalle y San Bernardo, matemáticamente. Eh, quien más fácil lo tiene es Tarifa Tarifa se mide en casa la Divina Pastora Sanluqueña depende de sí mismo los demás no dependen de sí La Salle tendría eh, que ganar en Ubrique eh, para conseguir ascender eh, eh, y que perdiera el conjunto del Tarifa y el San Bernardo pues tres cuartos de lo mismo que no ganara ni Tarifa ni la Lasalle y que ellos consiguieran los tres puntos en este caso el conjunto del San Bernardo ...de San Roque se mide al Medina Balompié. Bueno, pues eh, esas son, o así se, se presenta lo que va a ser la última jornada de, de Liga. Recordemos que el conjunto del Alcalá del Valle juega esa última jornada... ...en casa, en paterna de la Ribera, ante Ribera, ante el equipo que... ...es ya un equipo que ya está defendido y que no se va a jugar nada, obviamente... Y no parece que vaya a resistir o vaya a poner mucha resistencia al la Alcalá del Valle en esta última jornada Y el Ubrique Unión Deportiva pues le toca en este caso en, en esta jornada bailar con la Macea, con la Salle Que se está jugando bastante, eh, se está jugando el ascenso pero insistimos Más se juega el Ubrique que puede proclamarse campeón de liga de esta tercera andaluza Bueno, pues eh, tan solo comentar eh, que se nos olvidaba el equipo que eh, se desplazó a Prado de Rey, Alberto, en la portería. Mario, Dani Chávez, Lolo, eh, Peluca, Aníbal, Lobo, Álvaro González, Pedro, Pablo, eh, Carlos Gil y Fran. También estuvieron en el banquillo Benji y Paco, eh, Juanmi, Juanda, eh, Raúl Aguacil y juan Juanpe. Se fue, esa fue la expedición inicial que, como decimos, desplazó Miguel Domínguez este eh, pasado domingo, ayer domingo, al municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey. Eh, estamos fuera de tiempo. Vamos a finalizar por pues, repasando algunas cuestiones. Por ejemplo, la última jornada del Grupo 10, en la que el Arcos, pues, ya eh, con su permanencia asegurada, eh, caía por 0-1 ante el Sevilla C, que tampoco se jugaba nada en esta última jornada. Van a jugar la fase de ascenso el Cádiz B, el Ceuta, el Algeciras y el Atlético Sanluqueño. Y descienden el Atlético Nubense, el Alcalá y el Castilleja. Dentro de lo que cabe, pues eh, buenas noticias, porque ningún equipo oh, gaditano pierde la categoría. Eso sí, tres van a jugar la fase de ascenso y los otros cuatro equipos gaditanos ...han estado ahí rozando el defenso... ...son los eh, equipos justos que están por encima de los tres descendidos... ...los varios, Jerez Deportivo, Arcos y Guadalcacín... ...en lo que se refiere ya a... ...por cierto, a la, en, en, en la División de Honor... ...ya tenemos un equipo que sube a tercera... ...que es el Jerez Deportivo Fútbol Club... Eh, ...acuérdense de, de ese equipo que se creó el mismo año... ...que Lubric Unión Deportiva eh, volvía, re, eh, que resurgía... Y, bueno, ahí hubo un ascenso más burocrático, el, el que le permitió jugar en la división de honor. Eh, pero bueno, ya ese equipo de tercera división, ya la próxima semana este proyecto se va a acercar ya a cosas más serias y ya estará en tercera eh, división. Falta una jornada todavía en división de honor. Y en Primera Andaluza, la categoría en la que va a jugar el Ubrique Unión Deportiva eh, la próxima jornada, pues en este caso, Villamartín empató a uno con el San Fernando B., el Gédula perdió 3-1 con el Torno 2009 y el Chiclana de Panadero, que marcó, por cierto, empató a uno con el Bazán. Pues eh, ahí queda lo que fue esta jornada. Aquí también queda una jornada para cerrar la competición. Y bueno, pues el Gédula ya es uno de los equipos que va a descender de, va a descender de categoría junto al Chipiona. Y la otra plaza pues se la van a jugar Rayos Sanluqueños, San, eh, eh, San José Obrero y Juventud Sanluqueña. Eh, una tercera plaza de descenso. Por cierto, que en tercera división, tanto en, en el partido del Arcos, eh, jugó el ubriqueño Gabi y, y también en el encuentro del Guadalcacín jugó eh, Panzi. Eh, el Guadalcacín ganó por un gol a cero al Atlético Onubense. Eh, pues con esto nosotros nos despedimos, solo a 6.34 minutos. Volveremos mañana con más eh, información eh, relativa ya pues a otra disciplina deportiva como el baloncesto, porque es que dos equipos ubriqueños, el cabo uh, Fercabe Cabucadete y el Cabo Infantil, eh, se proclamaron, bueno, ya lo habían hecho matemáticamente campeones de sus respectivas ligas regulares, pero lo han hecho como equipos invictos, lo que va a suponer que ambos puedan eh, ser, en este caso los anfitriones, puedan acoger la final la fase final que se jugará en Ubrique, la cadete este próximo fin de semana y la infantil el siguiente. Por lo tanto, eh, también estamos de enhorabuena, sobre todo por el hecho de que estos dos equipos no han perdido un partido en toda la temporada. De eso hablaremos mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen. Una feliz tarde.